Concept Radio presenta m o n d i e No hay tu pe, nueva temporada. Yo te vi mis sueños, tú me diste el alma, juntos nos soltamos a volar. Éramos dos niños, libres como el viento, a p r e n d e n o テレビの世界の世界の世界の世界の世 La canción desde muy pequeña. Estudió canto hasta que se recibió de profesora. Cuando era niña se presentó en el programa Infantil Festilindo. Ganó el concurso, con lo cual tuvo el derecho de unirse al grupo, el cual recorrió toda la Argentina y con el cual grabó tres discos. A los 15 años fue convocada para participar de la obra teatral Los Chicos también hacemos revista. Estuvo en Mar del Plata, Córdoba y Buenos Aires. Participó en los ciclos de Canto Rodado en Canal 13, donde fue seleccionada. Entre 3.500 aspirantes. Al finalizar la tira es llamada para actuar en Por Siempre Mujercitas. También participó en Verdad Consecuencia, El Día Que Me Quieras, Montaña Rusa y Gasoleros. A ver, a ver, En el año 1998 firma contrato con Warner Music, con quien edita su primer trabajo llamado Un camino para ti. De él se desprendieron los singles Vida, Hablo de ti, Ahora No y el cover de la canción de Sandro, Como lo hice yo. En el año 2000, Laura ganó el premio Gardel a la música por su primer disco. Fue telonera de Shakira cuando a c t u ó en Buenos Aires. En el 2001, saca su segundo álbum. Participó en la serie televisiva Unitario en Telefe Mosca y Smith. Innumerables participaciones en la televisión, incursiona en el cine y es un ícono de la música pop argentina. Laura Miller se encuentra más vigente que nunca hoy con una nueva producción: Enamorada. 「すごい Concept Radio presenta, presenta, presenta, presenta. m o n t i e no hay tu P. Nueva temporada, nueva temporada. Idea, producción y conducción. Patricio Schulze. m o n t i e no hay tu P. Un clásico de Concept Radio. Es un gusto, realmente es un placer presentar a una dueña de una voz indiscutible aquí en Concept Radio Argentina. Es un gusto saludarte, Laura. Te saluda Patricio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Muy contento de estar hablando con vos. Bueno, muchas gracias, Laura. Quería preguntarte, ¿cuál es la fórmula, la fórmula para tener vigencia en este medio en la Argentina? ¿no? Vos comenzaste. Quiero decirte que realmente me parece que marcaste. Una etapa en la música pop argentina a fines del año 99, principios del 2000, creo que tenés un sello indiscutido y que hoy estás vigente con un nuevo álbum. ¿Cuál es la fórmula para perdurar? Tan difícil, <risa> en realidad yo creo que nadie la encontró todavía. Creo que es ir este, pensando y haciendo y no quedarse quieto este, todos los días, ¿no? porque la verdad que, sobre todo en este país, es bastante complicado. ¿no? Uh -huh, seguro. Eh, yo empecé de muy chica, empecé a los 8 años con esta carrera y hoy por hoy bueno, ya tengo 35 y la verdad que me ha costado. Es un, un trabajo constante que tenés que hacer.、Eh, creo que primero una de las cosas fundamentales es estar preparado. Me parece、sí. que eso es fundamental.、Eh, por ejemplo, quizás yo podría haber seguido mi carrera únicamente de cantante, sin embargo, al haberme preparado,、eh, fui a aprender actuación, entonces también pude、eh, explotar otra cosa, que es la actuación en tele, en telenovelas, en cine. Entonces, eso te abre un poquito más las puertas y, como es una. Carrera que sube y baja todo el tiempo.、Sí. Este, entonces, nada, cuando no te va bien en un lugar, atacas por el otro.、Seguro. Digamos que es un, es un poco así, ¿no? Es decir, hay que estar siempre haciendo cosas y no quedarse quieto. Y bueno, gracias a Dios, yo no, no me puedo quejar porque he laburado siempre. Y, este, y ya te digo, creo que, que de, eso, de, de eso se trata, de la, laburar. Laura, vos hablaste de que bueno, hace p o q u i t o estuviste Estás filmando cine, n o tenés dos películas.、Sí. Contemos un poquito de lo, lo del cine. Bueno, mira, yo en el 2007, cuando estaba haciendo Mujeres de Nadie, la novela de Canal 13,、sí. eh, al mismo tiempo estuve filmando una película que se llama La Confesión,、uh -huh. eh, que está bueno, Armando André, Alejandro Fiore, m i r t a Busnelli, bueno,、sí. un, realmente un gran elenco. Eh, la filmamos en el, a fines del 2007 y bueno, recién se va a estrenar. Ahora creo que a mitad de año ya se va a estrenar. Es una, un a policial de suspenso,、uh -huh. este, cosa no, no muy vista en este país, ¿no? En, en películas argentinas.、Sí. Y ahora el 31 de mayo empieza a filmar otra película, pero este ya es un papel protagónico, o sea que el desafío es mucho más grande y la responsabilidad también,、eh, que es, se llama El Abismo Todavía Estamos, que、sí. habla de, bueno, de toda la, la etapa que sucedía en este país la, de, del.、Eh, El problema militar, bueno, yo、sí, soy、sí, hija sí. de desaparecidos. Bueno, es, un, es una película fuerte, este, también con muy buenos actores: Raúl Rizos, Juan Palomino, bueno, Norberto、eh, Díaz, muchísimos, un gran elenco, y empieza el 31 de mayo. Este, y todo haciéndolo también trabajando mi disco. O sea, es un poco y un poco. Laura, ¿y vos cómo, dónde te sentís más feliz? ¿Como cantante, en el cine, en, el, en la tele? ¿Dónde, ¿Dónde te sentís, Laura Miller, artista? ¿Vos o, o s en todo, sí, Laura Miller? La verdad es ¿eh? que es tan complicada de contestar eso. pero Quizás me lo preguntabas diez años atrás y、sí. te decía cantando arriba en el escenario. Pero hoy por hoy me siento realmente muy cómoda actuando. Encontré una faceta mía que no, no, no sabía que, que, que me iba a gustar tanto. y me s i e n t o realmente muy cómoda, pero Eh, partamos de la base de que yo realmente canto desde que tengo uso de razón.、Uh -huh, Después,、sí. por supuesto, me perfeccioné y todo. Y es algo que no, que no me cuesta mucho. Entonces, creo que si de comodidad hablamos, y es lo que siempre menos te cuesta,、claro. <ríe> que creo que es cantar. Entonces, con lo otro, es como que estoy todavía medio insegura o este, como que lo elaboro más y lo trabajo más porque sé que, que no es mi lado más fuerte. ¿no? Pero creo que cantando es, donde me, me, es, es como en mi casa. Laura, ¿te ha pasado, por ejemplo, Vos has grabado tu disco en los años 90 y de escucharte hoy algún tema que quieras decir, mira, lo volvería a grabar, este, me escucho、sí. distinta, lo haría de esta forma, lo cambiaría o lo dejo así. ¿Te pasó sí, con sí, el sí. tema? Sí, vos dijiste algo muy, muy acertado antes de que, de que se cambió el género musical, como que no. Yo me a r r i e s g u é muchísimo con mi primer disco, podría haber hecho un disco típico de, de romántico de balada.、Sí. Este, y la realidad es que yo quería apostar a algo más, algo, una música que acá no se explotó nunca. Uh -huh. este, mostrando un despliegue de bailarines, de cosas y de producción que tampoco se había mostrado, entonces, como que di un paso riesgoso que, gracias a Dios, me salió bien, me、sí. podría haber salido mal. Por eso, este, yo creo que, a ver, si tendría que elegir un tema, creo que. Sería el primero que fue el que me dio a conocer a toda la gente que fue Vida.、Sí. Este, me encantaría hacer otra, otra, reversionarlo y hacerlo de una forma diferente. Fue un tema que para mí marcó este, todo en mi carrera, ¿no? Seguro, y es por eso donde yo decía que, no, no sé, pero creo que fuiste un icono, ¿no? Un icono en ese momento, en fines de los 90, principios del 2000, marcaste una tendencia con ese tipo de música, ¿sí?、Eh, sí, sí. La, la verdad que fue, ya te digo, un riesgo.、Sí. Eh, la compañía discográfica no estaba muy de acuerdo con lo que yo quería hacer. <risa> Porque decía, no, no, te va a ir mucho mejor si largamos algo muy perfil bajo, canciones románticas y qué sé yo. Y yo no quería ir a los e g u r o Yo quería realmente este, hacer algo diferente y que la gente me conozca por hacer algo diferente y no por seguir el mismo camino que es el más fácil, quizás.、Sí. Eh, bueno. Ya te digo, me salió bien y,、sí. es, y esta canción realmente representa este, el comenzar、eh, en, en, en, en el canto profesionalmente, porque lo he hecho de chiquita, pero de grande ya era un desafío propio y personal y único.、Seguro. Así que, la verdad, que estoy realmente feliz.、Eh, después, bueno, al desaparecer tantos años de la música por dedicarme a actuar, este, es algo que al principio. Dije, bueno, de volver a la música, qué a riesgoso r después de siete años, unos e i s años de no sacar un disco. Hoy por hoy lo veo como, como un aprendizaje y lo veo como, como algo que, que estuvo bien, que esos años yo los necesitaba, porque yo tuve mucha exposición con mis otros dos discos,、uh -huh. este, y era aprender la tele y estar en todos lados. Y la tanta exposición no sé si te, te hace bien, como que te envicia un poco, ¿no? Y la gente quizás también. Y, eso es l e d otra Laura, cosa que es la actuación,、sí. y hoy. Por hoy que vuelvo con un disco nuevo. Me parece que me da la posibilidad de contar todas las experiencias que he vivido a lo largo de estos seis años、Tal、y、cual. contar otra cosa, ¿no? Y mostrar otra cosa también. Todo u a l tu última producción, Laura Miller 2001, vos saltás a Enamorada 2009 y se nota、sí. que realmente estás alejada de toda esa exposición que tuviste al principio, ¿no? Sí, sí, Entonces, totalmente. Sí. Contame, Laura, ¿cómo es este nuevo disco, este nuevo disco de Enamorada? Sé que estás haciendo presentaciones, contame si、eh, tienes alguna fecha. De enamorada、ahora. es un discazo,、sí. es un discazo que te tenía ganas de hacer yo Hace mucho tiempo,、eh, no encontraba el momento porque siempre estaba laburando y contratada por los canales. Pero cuando terminé Mujeres de Nadie, dije: Bueno, ahora me pongo a dedicar de lleno a esto. Es un disco que habla ...habla de, de cómo te puedes llegar a sentir o todos los estados por los cuales transitas cuando estás enamorado、uh -huh. o cuando fracasas en el amor. También、eh, en realidad lo hice súper personal, o sea, quizás cuenta historias que yo tuve, ¿no? Historias、sí. personales, pero. Es todo lo que le pasa a la gente, porque el amor no, no, a ver, no es tan complicado, siempre te pasa lo mismo. Entonces, es como que. Eh, a través de las canciones y de las letras pude plasmar lo que toda persona puede sentir o le puede pasar, o los desencuentros, o los desamores, o los fracasos, o la, o la felicidad, o el durar para toda la vida. O sea, es para que la gente se identifique realmente con el disco. Es un disco de baladas y mi tempos. Este, no es nada que ver a lo que yo venía haciendo,、eh, que también es un riesgo, porque quizás decís, bueno, ¿por qué no seguiste con el camino que, que te. Llegó al éxito y yo digo, no, s i e m p r e al revés.、Eh, quise hacer esto, quise contar esto、eh, y quise realmente por primera vez que la gente se olvide de todo lo que es la parafernalia y la imagen, que siempre fue muy fuerte, y el despliegue, que siempre fue muy fuerte, y que solamente me escuchan. Ese era el el, el motivo, ¿no? l a v e r d a d Estoy muy es... orgullosa de todo、sí. lo que h a c a usado hasta ahora este、sí. disco. Este, no estamos en los, en, en los 90,、seguro. entonces、eh, quizás la exposición es menor porque hoy por hoy no tenés muchos lugares a donde ir para mostrar tu trabajo, excepto las presentaciones que haces en todo el país. Sí, sí,、eh, por eso voy a presentar el disco. el... 11 y 18 de mayo en Libario Bar, ahí en Palermo, Julián Álvarez, 1315.、Eh, voy a hacer la presentación del disco Enamorada y además cantar todos, todos los éxitos anteriores. Y realmente estoy, estoy feliz. Es otra etapa en mi carrera, estoy,、eh, yo me siento más madura. Y con ganas de contar otras cosas. ¿Y cómo llevas eso de que la gente te siga desde el 99? Sé que tenés、eh, muchos fans eh, que eh. te siguen y que hoy están junto a vos. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo la、sentís? verdad, que mira, esa es una de las cosas que más me emociona a lo largo de todos estos, estos siete años que estuve actuando y, y me alejé de la música. Porque, bueno, en el medio también fui a Alemania a grabar un disco bilingüe que acá no se editó, estaba editado en Europa. Eh, pero nada, pero para ellos, que los fans mías de Argentina, este, yo no estaba haciendo nada a nivel musical.、Eh, la, la fidelidad que puede llegar a tener una persona con un artista realmente cuando le gusta, yo descubrí que es maravillosa. Porque todos mis fans, absolutamente todos, estuvieron esperándome.、Uh -huh. eh, como no me podían ver en la tele cantando, veían mis novelas. Claro, <risa> este,、sí. Y estuvieron Parados ahí firmes,、uh -huh. esperando que yo saque otro disco, y realmente eso no, no, no. Yo te digo que esas cosas yo no sé cómo devolvérselas, porque、ah. es impagable. A ver, eh, solamente eh, trato de, de hablar con ellos, ellos me mandan mensajes a través de la página web, de, de las páginas de Facebook, de fans, de, bueno de un montón de lados, y trato de contestarles a todos, porque realmente siento hacerlo. Eh, porque no tengo palabras para agradecerles cuánto tiempo este, me esperaron. Realmente, después de esto, sé que les gusto como artista, y eso es lo que, lo que yo me llevo, y por eso sigo y sigo. Y por eso la lucho todos los días. Seguro. Bueno, Laura, me gustaría que me repitas las fechas que vas a estar en Libero Bar presentando Enamorada, tu última producción, ¿sí? Vale, martes 11 y 18 de mayo, son、sí. dos martes,、uh -huh. a las 21 horas, el l i b e r o Bar,、sí. que es en Julián Álvarez 1315 en Palermo, es muy lindo el lugar. Este, y las entradas se sacan anticipadas vía mail, y、uh -huh. el mail es、eh, millereventos.com. g m a i l La verdad que es un gusto estar.、Eh, Charlando con vos, quedaríamos un poquito más. Sabemos que, bueno, tenés tus compromisos. Y ahora, bueno, llegan por ahí viste los pedidos de, de parte de la radio. Que te queremos pedir tres cositas. La primera, sin compromiso,、eh, nos gustaría ver si nos podés. Regalar alguna línea que nos puedas cantar, no sé, de lo que vos sientas, que quieras reflejar a la gente que te está escuchando en el mundo entero. Si ¿sí? nosotros llegamos a todo el mundo por medio de esta página web, de esta web radio, llegamos a países de habla hispana, también que no son de habla hispana y que nos están escuchando, ¿sí? Bueno, buenísimo. Lo que vos quieras, Laura. Yo creo que me, justamente arrancaría con, con este tema que fue el que, el que me dio el, el empujón para, para estar parado hoy acá, que es vida. Que es una canción que le tengo muchísimo cariño. Dale, cuando quieras. Vida, me viste tu vida. Yo h y hoy guardo tus días adentro de mí. Oh, oh, oh, oh vida, aún tienes mi vida. Si un día en la vida. Nos vuelve a encontrar. Ah, ah, ah. Es un placer, Laura, tenerte、un、en Concept Radio.、Mío. Y me gustaría que me dejes tu nombre grabado y un、sí. saludo para los oyentes que te escuchan en Concept Radio. Dale, buenísimo. Bueno, un fuerte abrazo y un super beso a todos los oyentes de Concept Radio. Soy Laura Miller. Espero que estén bien y quiénense mucho, que es lo más importante. Un beso. Bueno, Laura, es un gusto haberte tenido aquí en Concept Radio y quiero reflejar esto: ¿eh? haber tenido a una Laura Miller auténtica. Bueno,、Laura、muchas gracias.、Auténtica. Para mí realmente fue un placer enorme. ¿eh? Es como si hubiésemos estado haciendo esta nota, te digo, fines del, no, del en el 99, principios、eh. del 2000. Estamos en <risa> bueno, el 2010. realmente un placer y te agradezco mucho. No, por favor, Laura, te mando un beso grande y gracias por, por estar con nosotros. s í Bueno, un beso enorme, chao. Mucha chau. suerte en tu carrera. Gracias. Hasta pronto, chao, chao. Encontrarnos un momento. テレビは confesar el amor que estoy sintiendo。よく preciso respirar el aire que a ti te rodea, y en la piel quiero tener el mismo sol. 「と preciso acariciarte」「い」「おかげさまで」 私はあなたの愛の a うに、私はあなたの愛うに、いなたの愛のように、あなたののよう o あなたの愛のように、あうに、あうに、あうに、あうに、あうに、あうに、あうに、あううううううううううううううううう よく一緒にありまして、ありまして、あり r して、ありまして、ありまして、ありましして、ありまして、ありまして、ありまして、ありま ピー a ィーディーディーディーディーディーディーディー e ィーディーディーデ i ーデ o もう10のアイトペーン、ieu, no、hay é, único en su、インサフォーマット multimedial。もう10のアイトペーン、もう10のアイトペーン。 No hay tu p é Una nueva forma de comunicar en el mundo del espectáculo. Mondié, no hay tu pe. Mondié, no hay tu pe.